Casi nunca nos detenemos a pensar de dónde y cómo surgieron las herramientas que utilizamos para entrenar. Simplemente las damos por sentado, las damos por hecho, las obviamos. Hoy en el episodio 11 LRS, List Reinforcement Scenario. Bienvenidos a Condicionamiento Animal. El podcast de Trainers para Trainers, donde encontrarás tips, entrevistas, herramientas, soluciones a tus problemas conductuales y todo aquello que ayude a incrementar tus conocimientos y habilidades para que desarrolles programas de entrenamiento motivacionales, divertidos y exitosos. Con ustedes, su anfitrión, Fernando Mendoza. Increíble, pero cierto. Ya estamos en el episodio 11, mis queridos Trainers. Las estadísticas dicen que solo un pequeño porcentaje de podcast nuevos llega a los 10 episodios. Y bueno, contra todo pronóstico, aquí estamos. Y si el Ser Supremo y la vida nos lo permiten, seguiremos adelante hasta donde nos alcance la mecha. Recuerda que de manera gratuita puedes descargar nuestros episodios. No te cuesta más que seguirnos y llevar contigo cada fragmento y disfrutarlo donde y con quien mejor lo prefieras. Estamos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Amazon Music y Proud, que es nuestro hosting. Tenemos el firme propósito de alcanzar al público y a la comunidad de trainers y diseminar por toda la sociedad las buenas prácticas del condicionamiento a través del trato digno y respetuoso de las especies. Hoy tenemos un super tema interesante que, aunque estaba planeado para ser realizado en el futuro, Nuestra amiga Mónica Muñiz desde España nos ha pedido adelantarlo. Así que Mónica y amigos, aquí estamos con el tema central LRS, List Reinforcement Scenario. Como bien sabemos, el entrenamiento se trata de entablar una magnífica comunicación entre entrenador y alumno, para lo cual contamos con innumerables herramientas a nuestra disposición para hacer llegar un mensaje claro y nítido al aprendiz. Uno de ellos es esta herramienta, de la cual te vamos a platicar en este episodio. Se trata del LRS, List Reinforcement Scenarios, por sus siglas en inglés. Con el deseo de estar todos en la misma frecuencia y en el mismo canal de pensamiento, hablaremos un poquito de los conceptos básicos de la modificación de la conducta y de ahí daremos paso a las bases y al surgimiento del LRS. El entrenamiento es en esencia enseñanza, es decir, le mostramos a los individuos bajo nuestra tutela los comportamientos que queremos que repitan en el futuro. Recordemos que un comportamiento es una acción observable y medible que exhibe un organismo, la cual podemos intensificar o incluso decrecer en frecuencia según sea el caso o la utilidad del comportamiento dado. Para incrementar los comportamientos, contamos con los reforzadores en su amplia gama de presentaciones, ya sean positivos, negativos, primarios, secundarios, etc. Y para decrecer o extinguirlas se encuentran los castigos, los cuales no recomendamos ni alentamos en este podcast debido a las repercusiones emocionales que genera en los individuos. De manera que nuestra comunicación se basa en la siguiente premisa: Si queremos transmitirle al aprendiz la idea de que queremos que repita un comportamiento en el futuro, Lo logramos a través de la proporción inmediata de un refuerzo una vez presentada la, la conducta. Esa es nuestra forma de decirle sí. Exacto, eso es lo que quiero. Repítelo porque conseguirás un premio cada vez que lo hagas. Con lo cual el aprendiz entiende que debe presentar nuevamente el mismo comportamiento y con eso obtendrá una recompensa satisfactoria. Ahora lo difícil viene cuando la conducta no es la deseada o no queremos que la presente por cualesquiera sean las razones de evitarla o no desearla. ¿Cómo le decimos no? Eso no es lo que quiero. Evita hacerlo, por favor. Esa era una gran complicación, o al menos lo era para quienes iniciaron antes de 1991 en el campo del entrenamiento animal, ya que en ese tiempo no contaban con todos los estudios y avances en psicología y modificación de la conducta con las que contamos hoy en día. Y tal vez te preguntarás ¿por qué hasta 1991? Bueno, pues resulta que ese año, durante las conferencias de la Asociación Internacional de Entrenadores de Mamíferos Marinos y Mata, por sus siglas en inglés, celebradas en Vallejo, California, Estados Unidos, se presentó un paper realizado por Michael R. Scarpuzzi y sus colegas del SeaWorld, donde presentaron una variante del famoso Time Out que venían implementando desde 1985 en varias de sus instalaciones. Esta metodología fue aplicada en diversas especies. Entre ellas se encontraban orcas, lobos marinos de California, morsas del Pacífico, delfines nariz de botella del Atlántico, entre muchas especies más. Fue aplicado tanto a machos como a hembras y en el estudio se aplicó a individuos tanto juveniles como adultos y fue puesto en práctica por alrededor de 100 entrenadores. Damas y caballeros, se trataba nada más y nada menos que del LRS, tan extensamente usada usado y hasta sobreusado en la actualidad en casi todos los ámbitos del condicionamiento animal. Pero sigamos su repaso por la historia, ya que hasta antes de esa fecha, la forma de extinguir o desalentar las conductas indeseadas alrededor del mundo del entrenamiento animal se realizaba a través de estímulos delta, que era una señal de advertencia de que si el alumno no cambiaba su actitud, un estímulo aversivo sería presentado. También a través de señales verbales como no, también por estímulos preaversivos, así como estímulos aversivos condicionados como redes, escudos, etc. También se aplicaba retirándose o aplicando el timeout, removiendo físicamente el refuerzo, En otras ocasiones, pasando al animal a la parte trasera de un holding o de una jaula o hasta llegar incluso a los castigos físicos. El invento fue totalmente revolucionario, ya que fue ideado como una forma gentil de transmitirle a los animales la idea de que, hey, está bien equivocarse, tranquilo, no pasa nada. Además, les decía cómo debían reaccionar ante un error cometido y así de esa manera reducir el número de errores sin producir efectos negativos y con esto fortalecer los lazos afectivos entre entrenador y aprendiz. Recuerda que los seres vivos aprendemos mejor en ambientes apropiados, gentiles, nada hostiles ni punitivos. Ahora bien, las primeras implementaciones consistían en la aplicación en un lapso en que el entrenador proporcionaba el LRS al medio ambiente del animal como consecuencia de un comportamiento indeseable. El LRS provee de la, de la mínima cantidad de reforzamiento posible y cuando es aplicado consistentemente después de una conducta indeseada, reduce la frecuencia, la intensidad y la duración de ésta. Ahora que tenemos claros sus orígenes y cómo ha evolucionado en el campo experimental de la conducta, pasemos a su aplicación. El LRS es aplicado en el momento en tiempo en que el alumno recibiría un refuerzo por un comportamiento bien ejecutado. Pero en este caso, al tratarse de una conducta indeseada o que no se quiere incrementar su frecuencia, en lugar de una recompensa, obtiene un estímulo neutro. En otras palabras, el LRS reemplaza la acción de recibir un premio, una caricia o palabras de aliento, etc. Se proporciona al alumno la menor atención y después de dos o tres segundos se continúa con normalidad. Pero atentos a esto, el LRS no se trata de una postura corporal fija o predeterminada por parte del entrenador, sino simplemente de una ausencia esporádica de refuerzo e inmediatamente después se continúa como si nada hubiera pasado. Personalmente le digo a los chicos con los que trabajo que, si bien el LRS es para decrecer una conducta, también se aplica al entrenador mismo, ya que en ese lapso puedes dar un vistazo rápido para tratar de dilucidar qué está pasando. ¿Qué está causando que el alumno esté presentando esa conducta? ¿Hay algo extraño o nuevo en el ambiente? ¿Es conveniente seguir en ese sitio? ¿Es inteligente de mi parte pedir nuevamente el comportamiento que produjo esta conducta? En fin, te sirve para plantearte qué está sucediendo y con base en tu lectura del caso, redirigir o replantearte tu sesión de entrenamiento. La respuesta de los animales ante el LRS debe ser condicionada y mantenida bajo reforzamiento intermitente. Aún cuando esto podría sonar contradictorio, esta es la clave para minimizar los efectos negativos producidos durante la extinción. Conclusiones Por décadas, el LRS ha sido una herramienta altamente utilizada por la mayoría de los entrenadores de diversas especies alrededor del mundo y el número de usuarios aumenta conforme más personas se van agregando al gremio. Aun cuando aparentemente es una herramienta gentil e inocua, existen investigadores que no alientan su implementación, ya que, finalmente, aunque bien intencionada, no es más que una versión diminuta del timeout y de la extinción de la conducta, las cuales generan emociones negativas en los individuos. Seguramente este no será el único episodio en que hablaremos de esta herramienta, ya que, como en toda la ciencia de la modificación de la conducta, los avances son constantes e imparables y día con día surgen nuevas investigaciones e implementaciones. Hasta la próxima. Recuerda que tú eres el único responsable por el comportamiento de los animales bajo tu cuidado. Tal vez no vayas a cambiar el mundo. Pero definitivamente sí le puedes cambiar el mundo a un ser vivo en esta vida. Si la información que recibiste te ha sido útil, no dudes en compartirla con aquellos a los que les pueda servir. Hagamos viral las buenas prácticas de condicionamiento. Si tienes dudas o sugerencias de algún tema en específico, puedes contactarme en mis redes sociales como @fermendoza_entrenador en Instagram o Fernando Mendoza en mi página oficial de Facebook muchas gracias por tu atención Happy Training